No podemos mirar de ninguna manera al mercado para tomar decisiones respecto a la educación rural, porque lo primero que nos hacen los neoliberales y lo que los que lo van a hacer si llegan a ganar duras elecciones es plantearnos cuánto nos cuesta un alumno en el campo. El primer cálculo que hace el Banco Mundial es que la educación rural nos sale como 10 veces más cara que la educación urbana, entonces es más fácil irlos a buscar en un auto y es más este, barato, ¿no? eso que se hacía la nuclearización, o llevarlos a los pueblos, llevarlos a las ciudades. Y desarraigar, además, cuando empiezan la escuela secundaria. Y una primera decisión que tomamos nosotros es que no hay ningún artículo en la Constitución que diga que el derecho a la educación es solo para aquellos que pueden ir a escuelas con cientos de alumnos. Que si hay una escuela para uno solo, no tiene menos derecho, vale la pena construir esa escuela y vale la pena que los docentes lleguen ahí, cueste lo que cueste.